Pero vos ves en los grandes medios, de un lado y del otro, primero una, una gran precariedad en el trabajo, ¿no? Vos ves esos, como decía ahí en ese artículo, esos informes que en nombre del ritmo televisivo nunca profundizan, eh, nunca se debate, se pisan unos a otros, eh, se, no se escuchan lo que lo que lo que preguntan y lo que le responden. Hay como se ha cambiado el, el, el periodismo por el, el, la transmisión del espectáculo, de la actualidad, en el caso de la televisión y en el caso de los medios gráficos ves una gran decadencia también. Yo te digo, sí. Página 12 en un momento sorprende lo mal corregido que está, eh, las notas cuando no son parecen escritas a desgano son pretenciosas. Eh, a mí me sorprende que entiendo los problemas de, de presupuesto ¿no? que puedan tener pero bueno es ahí donde hay que abussar la imaginación sobre todo los medios del lado digamos del lado bueno de la vida que deberían abusar la masa falta de recursos materiales también sorprende no una un, una actitudes más eh, presente del gobierno en esta en esta pelea ¿no? la TV pública está pareciera echada a su suerte ¿no? cuando los otros medios están muy fortalecidos está bien que no que han perdido las elecciones y está bien que se reducen como digo a su a pescar en la pecera de, de, de su odio Eh, pero coño, digo hay que correr de todo el día detrás de la agenda que ellos marcan. Entonces, mientras se haga eso, bueno, hay que ofrecer otra cosa, hay que trabajar de otra manera, me parece a mí, ¿no? Hay que ponerle un poco más de profesionalismo. Dejar de, de, de, de, de correr detrás de la agenda con, en un juego, como digo ahí, de espejos invertidos. ¿no? Uno muestra esto y yo muestro lo contrario, pero el mismo tema. No sé si es por ahí. No creo, que si, por ahí. Ahí. Sí, sí, creo que por ahí eh, lo observamos, lo observamos de cerca con bastante preocupación eh, y además porque eh, cuando planteamos las objeciones a los medios concentrados eh, señalamos que la solución está en el trabajo de calidad en los medios propios, no en acciones punitivas, no en acciones punitivas que pidan a otros transmitir, ¿me entendés? Exactamente, exactamente no se trata de, de, de acciones punitivas contra el otro, sino de desarrollar una, sino que una industria propia, una industria periodística propia, y no sólo propia del gobierno del partido gobernante, sino de los intereses nacionales. Eso tiene que haber alguna manera de apuntalarlo. Ahora, por otro lado, entiendo hasta donde sé que la mayor parte de la pauta oficial se la sigue llevando Clarín, que los medios independientes están recibiendo poco y nada. Uh -huh. Entonces no entiendo qué sucede, ¿viste? En ese plano. Alguna vez, creo que la última vez que hablamos fue a raíz de una nota donde yo, candidamente creo que advertía otro panorama, ¿no? En el principio de esta historia. Sí, sí. Sin embargo, los resultados, y, y me preocupa porque, porque vivimos en democracias teledirigidas, ¿no? eh, donde los medios han cobrado una fuerza que evidentemente no tiene la oposición, la oposición es un, es, es un montón de escombros, con los que te arrojan, te agarran un pedazo de baldosa y te la tiran. Entonces te tiran con burro y de un rato lo usan a Fernando iglesia pero no hay tal cosa como una oposición. Una oposición implosionó por el fracaso y su derrota. Quedan estos manifiestos antiperonistas eternos, que los hemos vivido durante toda la historia. Queda, les queda la ventaja de que el peronismo no puede salir a las calles, manifestarse y mostrar cuál es la, la realidad de las marchas estas anti cuarentena o antioros o antiscosas bueno en un momento me parece de, de, de prestar la atención a la política comunicacional de desarrollar o de por lo menos alentar el desarrollo de medios que defiendan los intereses del país ...coño no es tan no me parece tan tan difícil advertir cuáles son unos cuáles los otros y ponerle sobre todo a este a este monopolio algo algo, el algo otro, que, trascienda el, el propio público, ¿no? Porque vos muchas exclusivamente para eh. el comité. En el otro artículo que hemos señalado, voy ahí de en casa el diente al tema del peronismo, Daniel Y ahí polemizás. ¿Qué esperaban, no? Polemizás con el tradicional gorila, con el opositor actual, eh, y señalás algunas características muy vitales del peronismo, que está por fuera de las previsiones que a veces se hacen sobre cómo debería ser un gobierno popular. ¿Cuál otro artículo decir vos? El, otro, el, el, el relacionado con el peronismo como elemento vital como despliegue, sí, eh, sí, como sí. movilidad social y como desarrollo. Sí, bueno, ahí yo intentaba hacer una síntesis lo más apretada posible de lo que es el peronismo, porque a veces... Te... Eso me surgió por esa crítica, dice, eh, mira, este es peronista y tiene un auto así, tiene un auto asado. Sí. No sé, hay que existía, o existe esa confusión de que el peronismo promueve la pobreza, no una cosa insólita. Eh... Y refería las, las las banderas y las cuestiones que hacen de peronismo una cosa inevitable, de su retorno, de su eterno retorno, ¿no? Que están, me parece, hoy más que nunca incluso, creo, que eh, están impresas en la, en la memoria de la gente intelectual. ¿no? Creo que la gente diga, y digo más allá del peronismo, ¿no?, sabe cuáles han sido los días más felices. Se le pueden decir muchas cosas, ¿no?, pero creo que la gente no está tan tan desorientada. De hecho, en las últimas elecciones eh, se les ha quebrado, después de 12 años de un antitristinismo feroz, como nunca hicieron con nadie. ...de cuatro años de hacer lo que se les dio la gana con la justicia, con la AFI, con esto, con otros... ...con los medios desde luego siempre, bueno, van y pierden la reelección en primera vuelta. Uh -huh. Yo creo que ellos también están muy preocupados, ¿no? Y por eso hay que preocuparse, porque ellos preocupados se vuelven feroces... Se vuelven feroces y lo están demostrando. Si la gente lo siguiera... Decir que la gente no lo sigue. Estas marchas que hacen, aprovechando el vacío que les deja el peronismo, ¿no? También que la verdad, la verdad no, no, no, no, no... No me parece que tengan un peso real en la sociedad. Eso sí. Eh, creo que tenés que eh, eh, hablar. Está el Ahora, de la antiperonista. Eh, para para ir cerrando una pregunta que no, no quería dejarte pasar sobre este país que venimos charlando alguien tan eh, adentrado como vos, con una larga trayectoria periodística aquí en, en Argentina eh, ¿cómo, ¿cómo se las arregla para desarrollar la vida cotidiana en Brasil teniendo la mirada puesta acá y pasándole poca bola a la actualidad del país vecino eh, ¿cómo, ¿cómo extrañás ¿cómo sentís la, la presencia del extranjero bueno, aun cuando sea cercano aun cuando sea cercano la, la vida nacional Bueno, de hecho me agarrás acá por la pandemia, porque yo liquidez ya todos mis asuntos y estoy esperando que más o menos las cosas se ordenen y y esto se cambia un poco para volver, ¿no? Uh -huh. Yo ya... Estoy volviendo, entre otras cosas, primero porque yo no vivo en Brasil, vivo en Arroyal de Ayuda, que es una pequeña aldea, es como una isla, eh, donde la vida transcurre de una manera muy esencial. Eh, pero bueno, se extraña mucho, yo nunca lo pude superar, llevo además rodando por ahí entre Grecia y Brasil 20 años afuera, siempre yendo para allá, ¿no? Y como es constantemente conectado pero eh, hay que a veces cuando yo escucho esas esas esos comentarios xenófobos que se hacen no tanto allá como en cualquier lado acá por supuesto también últimamente además se han puesto de moda y eh, yo digo alguien sabe lo que es ser extranjero porque eso también agota ¿eh? lo que claro. se deben ir ahora yo me pregunto primero a dónde va a Marte, a Júpiter, ¿a dónde creen? Y segundo, ¿tienen idea de lo que ser extranjero? Porque eso lo sentí siempre, siempre. Una ilusión. ¿Sabés? Sí. Te lo hacen sentir acá, allá y en cualquier lado. Y eso agota también, ¿no? Y además, bueno, en mi caso personal, ya de todos mis asuntos... Bueno, el trabajo que tenía se cortó, porque la pandemia lo cortó, porque era un trabajo depresionado con el negocio del turismo. Bueno, todo eso me permitía vivir acá, más o menos, tranquilo, mientras tanto escribir, que es lo más me gusta, ¿no? Pero aún antes de eso cortarse, Yo ya había liquidado todos mis bienes acá para... Lo pasa que empezó esta pandemia y me retuvo. Pero es muy difícil vivir afuera, ¿viste? Es muy difícil y nunca... Y te lo digo no solo por mí, sino por toda la colectividad, que acá es muy importante la colectividad argentina en este lugarcito. Y estamos siempre tratando de elaborar un pedazo de la Argentina en cualquier rincón, ¿viste? Con un asado, con esto, con lo otro. Nadie se despega. Eh... A mí me ha costado, a los años han pasado, sí, bueno, se han dado algunas cosas que me fueron reteniendo aquí, eh, pero de hecho yo la verdad que nunca me instalé aquí, siempre estuve, o me voy, y pasaron los años, ¿entendés? Muy claro. Daniel, eh, te esperamos en este largo retorno, te esperamos por estos pagos, para charlar mano a mano. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación. Vamos, Nehuen, arriba. chicos, ¿Cómo les va? Acá estamos con una nueva edición de titulares, para ya nada será igual, ¿Eh? Con los principales titulares de lo que ha en estos días y como siempre decimos nosotros como decía Maica, ¿No? Uh, si estos son los titulares, mamita, ¿Cómo deben ser los suplentes? Y vamos a la primera información que dice cambio climático en la nación, la emisión de gases del infecto invernadero retoma su ritmo, ¿Eh? ¿Qué tema este de la emisión de gases? ¿Qué problema que presenta? produce calentamiento global del planeta, pero vos Gabriel no te calentes, mira, porque la Organización Mundial Meteorológica emitió un comunicado con el título Fíjate como dice el comunicado, ¿Hace calor o soy yo? nada mentira, el comunicado se llama La Tierra está en peligro, ¿Eh? La Organización Mundial Meteorológica quiere renunciar a los primeros mandatarios de Estados Unidos, Francia, Alemania, y Reino Unido, ¿Eh? Bueno, te digo la verdad, si reúne a toda esta gente, ahí sí la tierra va a estar en peligro, ¿Qué quiere que le diga, ¿Eh? Dice que Trump le dijo a su esposa Melanie, Melanie, se achatan los polos, en inglés, es un inglés de medio de Leicester, vio Dice, se achacan los se achatan los polos, se derriten los glaciares, se vienen los tsunamis. No insistas, Donald, le dijo Melanie. No insistas, hoy no, que me duele la cabeza, dijo. Qué bárbaro. ¿eh? Consultaron a unos famosos sobre el tema este de la emisión de gases. Mira, por ejemplo, Duhovne dijo, la emisión de gases las tiene que regular el mercado. Oh, vos, Duchovne, ¿eh? también opinó Dualde. ¿eh? ¿Ustedes se creen en serio que va a haber planeta del 2021? dijo y después agregó el que puso cubitos de hielo recibirá cubitos de hielo que va también opinó barrio Nuevo eh pero Nuevo dijo acá hay que dejar de recalentar el planeta por lo menos por dos años y vamos a otra información que también de la nación dice china su puja con Estados Unidos y el posible juego de la Argentina Qué análisis este económico de la nación celoso está Estados Unidos de nuestras relaciones con eh, China eh, porque tienen celo porque se habla de que Argentina firmaría como 15 acuerdos de intercambio comercial, ¿eh? Claro, para ello dice esto es un invento de la yegua para taparlo del caso Tesor de Irán de la nación. Dice que uno de los acuerdos, de uno de los acuerdos sería en materia energética, ¿eh? Los chinos se comprometerían a no desenchufar por la noche la celadera, mira vos, ¿eh? Y también dice que el acuerdo sería el intercambio incluiría también lograr paridad cambiaria con las monedas, ¿eh? Claro, porque tenemos pro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 sencia de 20 fieles. Infieles ni hablemos, mejor que se abstengan. O sea, tiene que haber una persona cada 15 metros 2 Se reduce a 10 personas a lo que pueden tomar la comunión. Se reducen las penitencias también, dice, por robar, por ejemplo, 50 si padre, padre Nuestro, 25 Ave María. Por mentir, 20 Padre Nuestros, 10 Ave María. Por desear la mujer de tu prójimo, 25 Padre Nuestro, 18 Ave María. Por escuchar temas de chano